en este momento nosotros hacemos un pronunciamiento público de que estamos preocupados por la por el cerco que hemos tenido Santa Cruz, Montero en particular porque estamos en épocas de zafra sabemos que el gobierno nacional ha, ha hecho unas firmas eh, bueno firmas grandes de industrialización de la caña, el etanol y creo que es un gran perjuicio esto para poder eh, este en esta época de Zafra. Eh, compartimos plenamente con los alcaldes que, este, que están con su demanda de exigir la, las regalías que corresponde a todos los municipios y creo que el gobernador debe escucharlo. Es justo, el tiempo que dé oída a, a los pedidos que están haciendo porque eh, nadie es loco para ir a bloquear las carreteras y menos aún los alcaldes, las autoridades Eh, están para poder eh, hacer gestión en este momento con por la solidaridad con nuestros hermanos de San Pedro, Minero, Fernández Alonso y otros municipios que están en el puente de la amistad. Creo que es necesario, es necesario el gobernador que escuche, que se siente un diálogo y, eh, y que, que den solución a estos problema que hay en este momento. Montero, Santa Cruz no está acostumbrado a este tipo de movimientos porque sabemos que estamos asentados sobre una carretera internacional y aquí hay se están perjudicando cientos de transportistas comerciantes exportadores importadores y no podemos seguir perjudicando el gobernador el gobernador sabe más que cualquiera de nosotros como empresario Un día de bloqueo es una gran pérdida y por ello pedimos al gobernador departamental que convoque a un diálogo a todos los alcaldes que están exigiendo en este momento que no lo vea desde el punto de vista político, porque si fuera político todos los alcaldes más estuviéramos, por ejemplo mi persona no está en el bloqueo porque tenemos muchos trabajos aquí que hacer, además hemos, nos hemos sentado, hemos hablado que va a invertir en algunos proyectos, pero lo mismo debe hacer con los otros alcaldes colegas del norte del norte de Santa Cruz y de, y de todo Santa Cruz, ¿no? Porque no no puede haber aquí hijos y entenados, porque hay una ley departamental que tiene que cumplir nuestro gobernador. La ley no se dialoga, no se discute, se cumple nomás. Entonces, creo que es importante que sepa la opinión pública si no toma esta mesa de diálogo, nosotros también vamos a vamos estamos obligados a hacer partícipes de este movimiento porque pertenecemos a una asociación denominada Andecruz, que es nuestra ente matriz. Eso aglutina a todos los alcaldes de agrupaciones ciudadanas, azules, verdes, rosados, naranjas, de todo color estamos asociados y por ello vemos que es de emergencia que, que se siente a dialogar el gobernador para poder eh, parar este tipo de bloqueos.